Sí, bueno, nosotros y nosotras como organización sindical eh, venimos manifestándonos en relación a cómo se viene demorando o atrasando el cronograma eh, al correr los meses. Eh, hoy vemos ya que eh, con este nuevo cronograma de, del mes de octubre nosotros eh, y nosotras como docentes estaríamos cobrando recién el 8, eh, lo que implica una falta en lo que es... Eh, lo que establece la ley eh, para los pagos del poder eh, de lo que es el, la administración en general eh, lo que estamos reclamando es algo que corresponde en función de la ley y que se ha establecido y todos y todas sabemos que en relación a los corrimientos eh, del salario tiene que ver también con los corrimientos que todo trabajador y trabajadora tiene en relación a la dependencia económica que, que es lo que para lo que uno trabaja eh, y en relación también de aquellas personas que dependen de nuestro salario. Tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen hijos estudiando en otras localidades y eso también implica una demora eh, tanto en los alquileres propios de los trabajadores y las trabajadoras como eh, el de sus familias, en este caso estudiantes. Y por supuesto también algo que es básico que tiene que ver con la alimentación eh, y eh, para nosotros especialmente como docentes, eh, muchos y muchas conocen la realidad que tiene que ver eh, con la movilidad. Eh, uno de los factores primordiales que, que tenemos es el combustible eh, para poder trasladarnos a cada uno de nuestros lugares de trabajo y esto influye eh, no solo por la realidad económica que estamos atravesando como provincia y como país, sino también porque tiene que ver con un deterioro de nuestro salario que eh, día a día eh, influye cada vez más. Eh, así que es por eso que reclamamos no solo eh, un adelantamiento eh, como establece la ley dentro de los 5 días hábiles, sino también una reapertura salarial eh, considerando bueno algunos de estos puntos que nosotros venimos manifestando desde la paritaria anterior. Que quedamos eh, en la necesidad de que cada vez que haya un incremento en lo que tiene que ver las cuestiones económicas que hacen a la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, volver a rediscutirlo, volvernos a sentar y nosotros como sindicato entendemos que es primordial, como primera instancia, eh, el diálogo. ¿Tenían pactada paritaria para este mes ustedes ya? Nosotros teníamos pautada para lo que es el mes de noviembre, eh, seguramente... Posterior al 15, que se dan los datos del INDEC, eh, pero entendemos que tiene que ver una actualización eh, anterior, eh, por lo menos empezar a charlar eh, en relación a todos estos sucesos que vienen aconteciendo, que impactan directamente en el salario y en la economía familiar de los trabajadores y las trabajadoras, eh, y que es necesario... Eh, Sabemos que nuestros procesos de, de definición como organización son un poco largos y entonces eh, en función de esto y la realidad eh, económica y social que vivimos nos hace que eh, hoy en día estemos pidiendo una reapertura salarial con alguna propuesta que pueda ser evaluada por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Ana Elizabeth, por último, ¿han tenido alguna respuesta ante este pedido? Por el momento no, sabemos que están en un proceso de transición Entendemos que, eh, si bien eh, la transición se da en, en distintos ámbitos de lo que es eh, los distintos poderes y carteleras, también sabemos que la realidad es que es un mismo signo político eh, el que... Tanto la gobernadora saliente como el gobernador entrante eh, tienen que tener la voluntad política eh, para sus trabajadores y trabajadoras eh, y en este sentido es que no solo como sector docente, sino también sabemos que otros trabajadores y otras trabajadoras también están llevando adelante el mismo reclamo eh, y esperamos eh, que sea en principio con una propuesta que podamos llevar y dialogar con el resto de los compañeros y no tener la necesidad de, de llevar a cabo otras medidas.